Donde lo normal sea que los chicos, en lugar de tener que ir a mendigar o a trabajar, como hoy trabajan muchos chicos para sobrevivir, vayan a estudiar, se preparen para el futuro. Lo normal para nosotros y el país normal que queremos es el, aquel en e l que los jóvenes sean respetados. Sean incentivados a crear, a soñar con una Argentina mejor. No sean estigmatizados por ser jóvenes. Hoy, que los jóvenes en la capital federal le han dicho que no a una reforma educativa, que es como algo muy moderno, como si hubiesen descubierto la pólvora, mandar a los chicos en quinto año. Hacer mano de obra barata, cautiva de las empresas, eso que dicen es la vinculación con el trabajo. Hoy, cuando los jóvenes denuncian esto como un plan de los empresarios para tener mano de obra gratuita, les dicen a los jóvenes que no tienen autoridad para opinar. Nosotros queremos un país donde los jóvenes sean escuchados, donde los ancianos no sean negados. Donde la vejez no tenga que ser un castigo, donde la pobreza sea una condición que el Estado esté dispuesto a resolver y erradicar, donde el trabajo sea un derecho, donde un empresario que quiere invertir y dar empleo tenga el apoyo del Estado. Pero no queremos un país. donde los grupos empresarios transnacionales vienen acá a comprar las de v a s penalean tres v e c e s en la bicicleta financiera y sacan los dólares sin que a nosotros nos quede nada más que leuda eterna que hay que seguir pagando. Esta suerte de veranito económico que en realidad no existe, porque esto es como una especie de invernadero hecho para que dure hasta la elección del 22. e s t o que dicen se reactivó la economía, crece el empleo, es toda mentira. Yo le decía hoy a los periodistas: pero si usted camina por la calle, ¿dónde están los nuevos empleos? La gente que viene a tocar timbre, Toña, le puedo pintar algo, le puedo cortar el pasto, le puedo levantar y cambiar el alambrado. La gente está pidiendo empleo por las calles. Y no solamente sucede en el conurbano bonerense, a acá también, acá también en una ciudad donde casi nos conocemos entre todos. Pero acá también sabemos que pasa e s o Entonces que no mientan. Lo que nos están dejando es un tremendo cráter de deuda que crece todos los días. Y hay algo que no deja mentir a nadie. En el próximo presupuesto nacional, ese que quizás tengamos que votar los nuevos legisladores, el rubro de gasto público Más elevado, más que educación, más que salud, más que vivienda, el más elevado es pago de intereses de deuda externa por primera vez en 20 años. Otra <risa> vez en 20 años. Ellos dicen y nos d e s p r e c i a Porque dice que nuestras propuestas son populistas, nuestras, nuestras propuestas son populares. Nacieron en este país como patrimonio del pueblo con ese gran movimiento que fue el peronismo. Ahí, como decían bien las compañeras, mi abuelo era socialista. El Partido Socialista fue el primer concejal socialista de la matanza en el año 1935. Pero yo discutía mucho con él, porque mi abuelo me decía algo que decían mucho la gente del socialismo y otros: me decía, Perón le robó las leyes a Palacio. Eso se repetía mucho en esa época, en la d é c a del a d 70, los que éramos jóvenes y habíamos abrazado el peronismo d i s c u t í a c o n mucho en nuestras casas. Y yo les decía, no, no es que le robó, p e r ó n construyó el movimiento popular con una clase trabajadora organizada que podía hacer que esas buenas ideas que tenían. Muchos que eran socialistas, comunistas, i r i g o y e n i s t a s se pudieran concretar, porque a esta gente cuando tiene el poder, con las buenas ideas, no se los convence, no se les mueve un p e l en La política que están aplicando genera más desigualdad, saben que genera más hambre, saben que genera más penuria social, pero hasta que no haya una fuerza organizada, un pueblo organizado, de pie, en la calle, votando, que le diga basta, no puede salir. Es importante que hoy acá estén compañeros del movimiento sindical, los compañeros de la bancaria, los docentes, los estatales, los judiciales, los compañeros también de la construcción. El movimiento sindical es una de las fuerzas que, si está organizada, si está unificada, Y si está d i s p u e s t a a defender la herencia, el legado de Perón y de Vita, las conquistas sociales, las conquistas que garantizan los derechos del trabajador y de la trabajadora, si está dispuesto a defender esos derechos, es la garantía de que en este país la política del hambre que trae este gobierno, Con el mandato de los poderosos del norte no se va a poder aplicar. r Pero no alcanza solamente con defender, porque es verdad que si lo hacemos bien, que si c o r r e m o s Y les decimos a esos dirigentes, miren, arrodíllense en otro lado, vayan a la rajada, vayan a donde quieran, pero déjenlos a nosotros, a los que queremos estar de pie, que somos la mayoría. Que nos unifiquemos, que nos consolidemos, que d e f i n a m o s cuatro, cinco, seis puntos. Dispuestos a luchar por ello. Yo r e c o r r o el país les aseguro, la inmensa mayoría de los dirigentes sindicales de este país no comparte la idea de que hay que entregarse. Está convencido como los trabajadores de que hay que ponerse d e pie. Esa unidad la tenemos que construir. No importa si estamos en la CQT, si estamos en la CTA. El gran mérito de este gobierno, lo que le ha permitido surfear de manera que las luchas nuestras no hayan podido frenarlo como hubiese hecho falta, fue la capacidad que tiene para dividir, para separar. Para fragmentar con palo y zanahoria, para algunos la zanahoria, porque algunos simplemente con esa zanahoria o con un pedacito se dan por satisfechos y le sueltan la mano a los que representan, y con palos para los que de verdad quieren pagarse y pelear, pero ese palo y zanahoria. Le sirve hasta que unifiquemos esa gran fuerza que es el movimiento o b r e r o Y eso se generó el 17 de octubre de 1945. Pero no basta. No basta con unificarnos para defender lo que conquistamos. Porque si no somos capaces de avanzar y reconstruir una propuesta nacional, un proyecto popular, un proyecto de país que nos pueda poner a todos otra vez construyendo una nación con distribución de la riqueza. Con producción nacional, con producción cultural, con escuela s pública s funcionando, con salud funcionando, con jubilación digna, si no somos capaces de eso, la lucha defensiva siempre tiene un límite. La lucha defensiva siempre llega a un punto de desgaste. Y la única posibilidad de salir de la lucha defensiva tiene un nombre y apellido: es Cristina Cristina. Tenemos memoria, porque tenemos el ejercicio de lo que decía el compañero Ricardo c u r e n t i lo decía bien: no tenemos que perder la memoria. Porque los hombres, las mujeres que pierden la memoria, cuando dejan de tener noción de dónde vienen, inmediatamente dejan de tener noción de hacia dónde van. No se puede construir ningún futuro ni defender ningún presente si no hay memoria. Porque si no hay memoria, todo es igual. Todo fue igual. Hubiese sido igual la entrega y el hambre que vivíamos en los noventa que la recuperación de derechos con Néstor y con Cristina. Y esto quiere n demostrar Que cualquier cosa es lo mismo. Estos quieren enlodar nuestra historia. Necesitan estigmatizar y mancillar a aquellos que representan la posibilidad que tiene el pueblo de encontrar un camino. Por eso el ataque permanente contra Cristina k i r c h n e r Por eso el reconocimiento nuestro. Porque es una mujer que demostró, sabiendo, que Iba una elección sin recursos, sabiendo que hubo una elección con todos los medios diciendo barbaridades, sabiendo que hubo una elección con todo el poder de la sociedad rural, de los grandes multimedios, de las empresas y de la embajada Yankee en contra. ¡Eso es Dios! <tose> ¡Eso es i o s Sobre tomar el desafío. Fíjense, yo lo decía el otro día: no teníamos nada. Como alguien dijo, con un celular en la mano, le ganamos las pasos. Y cuando le ganamos las pasos, eso hicieron una representación escé escénica para convencernos de que habíamos perdido. Era tal el desconcierto. Que muchos de los que esa noche estaban en el recuento de votos veían los datos que nos mandaban y veían la fiesta del gobierno y no entendían. Decían, pero ¿y esto s qué están festejando? Pero esto le llaman ahora posverdad. Es la manera intelectual e inelegante de decir la mentira construida sistemáticamente d e s e l poder del gobierno. Quisieron convencer de que habían ganado. Y aunque parezca mentira, hoy hay encuestas de opinión donde un 40% de los ciudadanos de la provincia de Buenos Aires todavía piensa que ellos ganaron. Y ahora están construyendo la otra posverdad, que consiste en convencernos de que hagamos lo que hagamos, ellos ya ganaron. Ya tienen cinco puntos más, ocho puntos más, cada día son más los que están felices con la realidad que se vive en este gobierno, porque es así. Están felices la mayoría de los argentinos de no poder llegar a fin de mes. Están felices de que les ofrezcan cuotas para apagar la luz. Están felices de que los jubilados no tienen acceso al remedio. Están felices de que hay. Cientos de miles de argentinos sin trabajo, y nosotros sabemos que esa posverdad es la mentira. Nadie puede estar feliz de eso. Nadie puede sentirse digno en esas condiciones. Entonces, hay que demostrarle que eso que nos quieren inocular para que nuestras fuerzas decaigan, para que dudemos, para que otra vez la apatía. Para que otra vez la parálisis sea lo que les permita gobernar en la política sistemática del hambre, sea derrotado. Y la única forma de derrotarlo es convencernos de que así como le ganamos en las p a s o les vamos a volver a. Simetría. Ellos tienen ejércitos de profesionales, ellos tienen asesores que vienen de países del norte, que trabajan 24 horas al día para entrar en la cabeza de los argentinos e inventar todos los días escenarios y argumentos para hacernos entrar nosotros en esa crisis. En la que a veces nos meten cuando los medios de comunicación nos muestran realidades frente a las cuales decimos en qué Argentina estamos. Ellos tienen recursos, como se dice, toda la ferretería mediática que nunca tuvo ningún gobierno. Tienen el poder de los grandes grupos económicos, tienen el gran poder de la sociedad rural. Tienen el poder de las ONG que se financian con fondos de las multinacionales yanquis y que todos los días están inventando como una o s i n a permanente la ideología de la clase dominante como forma de p a r a l i z a r l o s Tienen todo eso, pero hay una cosa que no tienen y es la que hace la diferencia. Ellos no tienen al pueblo. el gobierno, con los globitos en el aire y la gente feliz tomada de la mano, mirando para un futuro que nunca va a llegar, esa mentira la pueden inventar. Lo que no pueden inventar es al pueblo. Y el pueblo, cuando sabe que está en momentos definitorios, saca fuerza de lo que no las tiene y toma en sus manos. En días que son históricos, las definiciones que hacen que la historia de los dominadores y de los poderosos cambie de rumbo y empiece a ser otra vez h i s t ó r i a En n u e s t r a s manos, que ese día, el 22 de octubre, pase a la historia como el día en que empezó la cuenta regresiva, como el día en que empezó la cuenta a partir de la cual, hacia el 2019, el pueblo argentino vuelve a su cuenta. A volver tiene que ser una construcción colectiva. s se tiene que protagonizar desde la participación de todos y cada uno de nosotros y de nosotras. Tenemos que tomar en nuestras manos la tarea. q u e fiscalizar y cuidar cada voto. Tenemos que tener un ejército para fiscalizar. Tenemos que tomar en nuestras manos la tarea de convencer. Yo les cuento que a mi abuelo no lo pude convencer. Murió siendo socialista y gorila. Pero a mi viejo y a mi v i e j a sí l o pude convencer. Nosotros, convencer a un vecino, convencer a un compañero de trabajo, a alguien que con nosotros está haciendo una cola, al que fue a pedir un remedio y no se lo dieron, sin embargo se va pensando todavía que duda en a quién votar, porque hay gente que, aunque sabe, Que lo está pasando muy mal. Le han metido en la cabeza eso de que no se puede volver para atrás. Vamos a volver a aquello. Y muestran aquello, y resulta que aquello era paritarias libres, era poder comprarse un auto, poder ir de vacaciones, poder tener lo que nunca se había tenido. No, pero yo tenía todo eso. Te dicen, ah, pero no sabés, no sabés el desastre que era y que ahora lo tenés que pagar. Nos quieren convencer de que todo lo que ahora nos está pasando es porque tenemos que pagar con retraso la cuenta de aquella época en la que vivimos mejor. Porque también es cierto que vamos a volver. Pero tenemos que volver esta vez preparados, conscientes, de que vamos a enfrentar un poder que va a tratar de obstaculizar y de impedir que otra vez podamos generar ese ciclo virtuoso que permitió vivir mejor a mucha gente. Y vamos a volver los que volvamos con el compromiso de que Ricardo, cuando esté en el Consejo, sentado en su banca, De que los consejeros escolares, de que los diputados, de que los senadores, tenemos que entender la política como un acto de compromiso, de lealtad con los que n o a l a n No va más, no va más eso de que. Prometo, me llevo el voto y después cuando llego a la banca hago exactamente lo contrario, me compro el traje de traidor. La única manera de que eso se garantice es que haya un contrato que nosotros, los que vamos a recibir el voto, no podamos romper. Y para que ese contrato no se rompa, tiene que haber instancia colectiva de rendición de cuentas. Nosotros tenemos que volver a cada pueblo en el que estuvimos, tenemos que ir a los sindicatos. Tenemos que ir a las organizaciones sociales, a las de jubilados, con los estudiantes, a rendir cuenta de cada cosa de ese voto y de cada cosa de este voto. Y eso es lo que le da sentido a esta epopeya que vamos a empezar a vivir en estos días. Así como otros días quedaron en la historia de la Argentina, hay una epopeya popular que vamos a construir juntos, la epopeya de un pueblo que otra vez, como lo hicimos tantas veces con las luchas del peronismo, con Néstor, con Cristina, con la Mar de Paz de Majo, le puso la piel. ¡Gracias!